¿Qué tal el fin de semana? ¿Todo, todo? ¿Qué tal la lluvia? ¿No te agarró la lluvia en ningún lado? ¿No? ¿En casa? ¿No? ¿Ni en casa? Ajá. Ah, eh. O sea, el único espacio en Guadalajara que no llovió. Afortunadamente, creo. Bueno, este, ¿qué tal? Eh, bienvenidos santos ustedes a este programa llamado Sangre Viva. Ya saben, estamos transmitiendo en vivo borrado de cartón punto No se lo pierdan. Ajá, no se lo pierdan. Eh... Este es el programa número 140, eh, le recordamos que dentro de 10 programas, en el especial 150, tendremos 150 libros de regalo y tendremos sopa de tortilla para toda aquella persona que se quiera presentar aquí en la... En la, en la rueda, ¿no? donde transmitimos el, el programa. Y este, pues nada. Eh, afortunadamente ha estado lloviendo muy fuerte. Este, ha habido inundaciones, ¿no? Ha habido este pérdidas de autos, ¿no? y de casas, este, pero pero mientras no deje de caer agua, este, todo está bien, ¿no? Porque Pues un carro que no que una casa que no este es más casi casi una persona más o menos no pero agua o sea cuando nos haga falta agua y sí si nos vamos a estar mordiendo más de lo que ya nos estamos mordiendo entonces eh, pues yo creo que está está bastante bien no más bien creo que no hemos sabido captar, ¿no? o utilizar esa fuerza precisamente que cae este a, a gotas, ¿no? De, del cielo, pero bueno, este quizá algún día aprendamos, quién sabe cuándo. Este, y bueno, eh Como les decía, eh, estamos en vivo por RadioCartón.com. Ya saben que se pueden meter ahí en la página y checar los podcasts de este programa y todos los demás que ocurran aquí en la programación de RadioCartón.com. Eh, el día de hoy vamos a regalar eh, este libro que es sobre unos, unos cuentos. Eh, el autor es Ernesto Flores. Este es el libro que se llama Nubes que Pasan, hablando de lluvia. Eso es lo que vamos a regalar el día de hoy para que estén atentos a la última parte del programa en donde les diremos cuál es la pregunta para ganarse este libro del día de hoy y bueno este arrancaremos como usualmente lo hacemos o tratamos de hacer con las efemérides y eh, precisamente es eh, las efemérides van casi siempre tratamos de que vayan este de la mano con la idea de lo que tratamos de transmitir de música no entonces en, tenemos que Eh, con un 6 de septiembre pero eh, de 1943 afortunadamente no nacía el bajista bueno yo, yo le pongo ex bajista de Pink Floyd porque ahí hay un problema así como de intereses y de registros musicales y de quién interpreta qué disco y, qué, y quién no este así que digo Lo podemos seguir considerando, no pasa nada Pero también podemos, creo, decir Ex-bajista de Pink Floyd, ¿no? Eh, bueno, un día como hoy, de 6 de septiembre Pero de 1943 eh, Pues nace Roger Waters ¿No? Y es, pues es que, que Obviamente hay un montón Que se pueda decir sobre la banda, sobre Pink Floyd Y obviamente también sobre Sobre, eh, pues, el bajista ¿No? Sobre Roger Waters Pero ah, eh, No saben tenemos O No sé una veintena de programas hablando de la banda no que tampoco sería problema pero pero este va un poquito más allá de la literatura entonces atengámonos ¿no? a lo que a lo que nos compete en este caso y seguimos con que eh, otro 6 de septiembre pero desafortunadamente de 1990 eh, fallece tom fogerty que es eh, uno de los hermanos músicos este fundadores de la banda estadounidense llamada cri que Clearwater Revival Que por cierto, hace años Hace años, yo recuerdo que hace como unos Pues casi 10 años estuvieron aquí En, en, en México, no sé si Creo que también aquí en Guadalajara este No sé si en el Telmex o algo así eh, Si alguien tuvo la oportunidad de verlos Qué chido este Desafortunadamente pues eh, Bueno, uno de los fundadores fallece Muy, muy rápido, ¿no? Eh, tenemos también que hablando de, de desafortunados fallecimientos no Un 6 de septiembre pero de 1992 fallece el autor mexicano eh, Rafael Solana Del cual tenemos algunos títulos de sus libros para que puedan buscarlos posteriormente en alguna librería O ya sea por ejemplo en, en internet, no algunos de, textos este ya sean los libros completos o simplemente algunos cuentos ¿no? De Rafael Solana tenemos títulos como Eh, estos son títulos de libros, ¿no? Eh, Laderas, Los sonetos, El envenenado, La isla de oro, Estrella que navega, Solo quedaron las plumas, eh, Camedino de segunda, otro que se llama Alas, hay otro que se llama Mojigori, Los lunes al chicha, ese se me hizo así como curioso el título, así como de, ah, ¿cómo se llama el libro ya que estás ahí en la imprenta, ¿no? Ah, pues Los lunes al chicha, ¿no? Porque el lunes. ¿no? Eh, está también el libro llamado eh, muses Latinas, Bosque de Estatuas, ese me llama la atención conseguirlo. La verdad, este me lo pueden regalar en ¿no? la realidad, no pasa nada, todo bien. Eh, otro de los libros se llama La Pesca Milagrosa y Una Vejez Tranquila. Todos estos son títulos de libros de Rafael Solana. Lo estamos mencionando porque un 6 de septiembre, pero de 1992, el autor mexicano fallece. Tenemos también que hablando de desafortunados fallecimientos, ¿no? En 1998 fallecía el cineasta, director y, y pues este guionista, ¿no? Eh, japonés Akira Kurosawa. Yo creo que al menos todos hemos visto alguna alguna de sus películas y si no, al menos alguien nos ha tratado de recomendar una, digo tratado porque pues se dice, pero probablemente quizás no se haya visto, pero bueno, este si no si no conocen más títulos de películas de akira Kurosawa, de akira Kurosawa que sea más allá de, de los 7 samuráis eh, pues aquí les mencionaremos algunos ¿no? tenemos precisamente eh, su primera película o super, o su ópera prima como mencionan que se llama eh, su Sanshiro que es la leyeta del gran del gran yudo y ¿no? Tenemos eh, otra de sus películas que se llama Tora no o Fumu Otakachi, que es los hombres que caminan sobre la cola del tigre. ¿no? Digo, eh, o sea, si, si desde el puro título no te dejaría la película, sería muy extraño. ¿no? Pero bueno, tiene eh, otras varias otras varias películas, por ejemplo, eh, Shizukanaru Keto que significa duelos de sil duelo silencioso tenemos otra película que tal cual como se escribe y se pronuncia, no trae, no trae traducción traducción perdón se llama Rashomon que hace poco estaba viendo un video ¿no? en, en YouTube sobre que hay una cosa que le llaman el efecto Rashomon que es por ejemplo esto de que pasa un evento ¿no? en, el, en el que varias personas son testigos del mismo ¿no? o, so, o están implicados dentro de este evento ¿no? Y cada uno, este básicamente es como decir, todos tienen la razón desde la perspectiva desde que lo están viendo, ¿no? Y por ahí se menciona este ejemplo en donde hay varias personas que son como tres o cuatro este ciegos, ¿no? Que van por un camino y se encuentran en un elefante. Entonces cada uno dependiendo de la parte que está tocando del elefante, ¿no? Uno dice, "Ah, no, es, este, es como una serpiente, ¿no? Porque está agarrando la cola y otro dice, "No, no, no, es que no solo es una serpiente, es como es como una jirafa, te, se siente como el cuello de una jirafa, ¿no? Y es la trompa, ¿no? Entonces cada uno está diciendo eh, básicamente lo que está sintiendo, ¿no? Y que podría tener razón en lo que está diciendo, que es parecido a pero ninguno tiene la razón al mismo tiempo, a pesar de que sí. Entonces es algo así como el efecto Rashomon, búsquenlo, la neta está muy interesante. Eh, incluso puede, podría, o si no, es que obviamente ya fue utilizado como una técnica literaria el tener diferentes personajes narrando ¿no? un mismo evento y que todos puedan tener la razón de lo, que, de lo que es ese evento dependiendo de lo que le está pasando a cada uno en su perspectiva, ¿no? Y bueno, este otras películas de eh Kurosawa tenemos a Shūbō, que es Escándalo. Tenemos Shichinin no Samurai, que es este Los 7 samuráis, creo que es de la más más más conocida de de Kurosawa. Tenemos también esto que se llama La fortaleza escondida, que se llama Kokushi Toride no San Akunin. Eh, está también la película llamada El infierno del odio, que es Tengoku to Goku y tenemos otra película que se llama también La sombra del guerrero, que es Kame como Kagemushi, sí, Kagemushi, este y la última que podríamos recomendarles se llama Ran. Así, r -N, R-A-N, r que lo traducen como caos, ¿no? Entonces aquí son algunos títulos de películas de Akira Kurosawa. No sé específicamente alguna página donde puedan encontrarlos, pero la neta, recomendado, muy, muy recomendado. Y eh, en la última efeméride del día de hoy tenemos también, desafortunadamente, un fallecimiento, ¿no? Y es que un 6 de septiembre, pero de 2007, eh, fallece el tenor italiano conocidísimo, ¿no? Que es este Luchi pavortti no que es obviamente estuvo aquí en méxico mú, múltiples ocasiones ¿no? eh, ya sea dando conciertos solo ya sea este en esta modalidad que llamaban los tres tenores también y digo igual si alguien que nos escucha tuvo la oportunidad de, de verlos pues este cuéntano su experiencia no qué tal este el estar en vivo ¿no? y, y ahí este ser impactado por la gran voz de, de Pavarotti, no Y bueno, este, hablando de Pavarotti y para comenzar el programa, eh, hubo una ocasión en donde hicieron un, un concierto este con muchísimas estrellas, ¿no? de, de la música que se llamaba algo así como Pavarotti y amigos o Pavarotti y sus amigos, ¿no? En donde pues Son canciones de los demás artistas, ¿no? Pero hay una intervención vocal, este... Eh, pues de Pavarotti, ¿no? Entonces, para arrancar el programa, este... A Sangre Viva número 140, en donde haremos lectura de poesía, de los poemas rústicos, de... Manuel José otón que es lo que vamos a leer el día de hoy El día de hoy vamos a comenzar entonces con la primera canción Esto que se llama It's a Man's man's World de James Brown Junto con Pavarotti porque pues eh, fallece Pavarotti un 6 de septiembre de 2007 Entonces vamos a escuchar esto y regresamos para comenzar la lectura de Manuel José otón Aquí en La Sangre Viva, regresamos Música <risa> Thank you This is amazing well Well This is amazing well yeah. But it wouldn't be nothing Nothing nothing This is a man's world But it wouldn't mean nothing a baby boys man make them happy because men make them toys but after men make everything everything he can man makes money the root of all evil For the man Procul negotis Matinal Quiero, bajo una bóveda de frondas Tras muro frágil de temblorosa hierba hundir los miembros, que el calor enerva en el fresco zafiro de las ondas, columbrar desde allí las parvas blondas que el bruno y fuerte labrador acerva, y escuchar a la ligera taberna que trina oculta en las cañadas ondas, y luego reposar sin un quebranto que en el enfermo corazón se hospede bajo el haya de títiro florida. Y alzar a Dios, como oración, un canto Si tan solo este goce Me concede por las muchas tristezas de mi vida Vespertino Llena el agua los surcos del sembrado y Mientras se fecunda la sim-ente Rebozando de trigo, lentamente Las carreteras rechinan en el prado por el chorro impetuoso golpeado, zumba y zumba el rodesno roncante y, al girar de las muelas estridente, truena el nutrido grano triturado. Tras el pardo bardal de la alquería, abocanadas la taona humea, manchando la quietud del muerto día. Brila, brilla la llama en el hogar, testigo de santos goces, y la pobre aldea su pan ofrece y su seguro abrigo nocturno junto al rojo junto al rojo fogón de la cocina bajo el techo de paja del bohío, ni lluvia torrencial ni viento frío temo cuando la noche se avecina después el sueño mi cerviz inclina me arrulla el manso murmullo del río y encuentro en el reposo calma y brío al lado de mi vieja carabina. Cuando en el mar del sieno ya no bogue la luna y en el golfo del ocaso el grupo de las playas se ahogue, cuando entonen los pájaros la diana, del pobre hogar saldré con firme paso a bañarme la luz de la mañana. Salmo del fuego. Noche muy negra. Un paso. La cañada defendida por ásperos pretiles. Abajo, la planada. Arriba, envuelto entre la sombra helada, el enorme talud de los cantiles. Ni follaje, ni abrigo que proteja al viajero perdido en la negrura que hace cientos de años, tal vez miles, Bajaron, y ruyendo la llanura, los árboles cerriles Ni un hueco entre las rocas que no yerme el frío boreal, y hay un reposo en las cosas, tan lóbrego y medroso, que hasta el silencio duerme. Y a medida que avanza la noche y crece el frío, más se hunde la mirada en el vacío de una entrebernecida lontananza. Nunca, como ateridos y agobiados, en la noche cerrada inmensamente, sin un solo eco que a la voz responda, y en medio de los páramos se siente desolación tan honda. A través de la rígida maleza se encoge el corazón, se hunde la frente y se ahoga el espíritu doliente, náufrago entre la noche y la tristeza. Mas, cuando ya cansado continúa el bajero remontando el sendero tan dolorosamente prolongado ciego, desesperado, por la montaña dura y solo abandonándose al instinto de la cabalgadura, cuando la carne punza y cuando en la carne punzan y desgarran cactus y espinos en la escarcha tiesos, y la helada brutal sus astiletes silvilante y sutil hinca en los huesos, si entonces aparece de improviso allá sobre la negra cordillera El rojo pincelazo de una hoguera, cuya luz junta como ardiente broche el velo del abismo al de la noche. ¡Oh, pero qué explosión de calma tan misericordiosa, como el anhelo en esa luz reposa, y qué y qué inmensa alegría para el alma! El camino aún es largo, y la luz aún incierta resplandece pero se ensancha el ánimo y parece que la sombra sacude su letargo la distancia decrece y aunque la cuesta bronca y empinada está resbaladiza por la helada el recio casco en el peñón se aferra cuando surge la roja llamarada en un brusco en un brusco repliegue de la sierra ya en la cuenca del monte por la piadosa hoguera calentada se columbra el albergue rocalloso Donde ha encontrado el montañés reposo, como si fuese el amo de la tierra, se, des se destacan al pie de los cantiles, do crepitan alrededor y ardiendo los tizones, de piedras y troncones, los trémulos perfiles, y en las venas se siente la sangre circular a borbotones aceleradamente un paso más la inmensa lotananza tuvo límite al fin ay dios es tan bueno ha entrado ya el espíritu en el pleno triunfo de la esperanza el fatigado espíritu se alivia y un sopor de los miembros se apodera pero qué caricia tan tibia la de ese alegre y con y concurante y concurante al hoguera qué descanso qué sueño más dulce y regalado ¿Que el de ese montañés que duerme al lado la cabeza rendida sobre un leño y el pabellón del cielo portechado en él y cerca de él oh caminante sin que ahora sospeche tu campaña tienes para tus penas un amigo en ese fuego salvador abrigo y un inmenso palacio la montaña a descansar Que blando es el lecho de tierra endurecida Que abandono tan grato de la vida Que desprecio del no durable mando Calma, silencio Enderrador, penumbra Fuera del cerco que la llama alumbra Y que el calor defiende el frío Un frío cortador que llende la corteza durísima del roble reseco ya, pero en la cumbre Inmóvil y en tanto que se extiende por la callada bóveda del cielo adiamantado, como un velo, y vibra sobre aquellas soledades que inunda, azul, azul de afanidad profunda, el divino temblor de las estrellas, parece que del fondo de todas las tinieblas, y la cima se eleva hasta las cumbres misteriosas, donde, donde llamea, ignipotentemente, la eterna zarza ardiente, el gran clamor del alma de las cosas. Pasa la noche, ya la madrugada for fortalecido encuentra al caminante que ha de emprender, y que ahora emprende, y se apercibe la jornada, por llanuras y montes, siempre errante, mas al dejar el cálido rescoldo, el sol glorioso y santo, desde su augusta excelsitud, le envuelve en su llama inmortal como en un manto y desde el más profundo abismo del dolor y la congoja el hombre se sublima a adiós adiós alaba y exultase en un canto como arroja su onda el torrente o el volcán su lava señor divino fuego tú eres misericordioso yo soy ruego de inextinguible luz eterno fue faro, yo soy desolación, tú eres amparo. Porque en la sombra del misterio brillas, la creación te canta de rodillas. Porque a la orente llama, diste poder de confrontar al, al hombre. Mi corazón te ama, y beso hasta las letras de tu nombre. Porque en la soledad prestas abrigo y calor y consuelo, te bendigo. Y porque existe el sol de fuego y oro, oh Señor, yo te adoro. Yo te adoro, Señor, débil y triste soy, pero no si y solo si tu poder me asiste. Para luchar con épico ar ardimiento, hay que fortalecer en tu alabanza lo mismo el corazón que el pensamiento. No se llega a la cima sin aliento ni a ti. Sin esperanza ¿Tiempo? 37. 37 Vaya, wow Es que Otón es, es genial Este si ¿Sabías que está Agustín aquí conectado? Ah, de... Que, ¿Qué onda? Entonces, este pues vamos a mandar a la segunda canción del día de hoy y regresamos rápidamente para escuchar algo más de Manuel José Atón, de estos poemas rústicos. Escucharemos la primera canción que tenemos de Crivence, Clear Water Revival. Entonces, vamos con esto que se llama Green River y regresamos con más de sangre Viva aquí en RadioCartón.com. través de la lluvia. Así dice. No porque va a llover, no porque Guadalajara este sea un fichy rancho de papel en donde todo se va a la mierda con un poquito agua. No, no tiene nada que ver, ¿no? el, el poema, ¿no? Llegamos ¿no? ah, a Mateos. Este, um, a través de la lluvia. Llueve. Del sol glorioso los rayos fulgurantes Reflejadas en el agua, cual sobre el niveo tul. Topacios encendidos y diáfanos brillantes Destilan temblorosos, rayando el cielo azul. El oro de la tarde, bañado por la lluvia, Inunda todo el éter, espléndido y triunfal. Sacude sobre el campo su cabellera rubia Para empaparlo en gotas de fúlgido cristal. A la aldea, allá a lo lejos, detrás del sembradío, del impalpable velo que cúbrela a través, su blanca torre muestra, su alegre caserío, enamorada siempre del aire montañés. Se escapan del ardiente fogón de los jacales, penachos criniformes de cándido algodón, que luego desmenuzan los vientos boreales, prendiéndolos al pico más alto del peñón. Agita gravemente sobre la verde falda sus cien robustos brazos el índico nopal, que siente coronarse sus pencas de esmeralda por tunas cremesinas de grana y de coral. Para pintar las cumbres el sol, divino artista, aglomeró colores de audaz entonación, azul del lápis lázuli violacio de amatista y rojo flameante de ardiente vermellón la lluvia que gotea en perlas virginales enciende mal los vivos matices de la luz el sepia en los troncones el flavo en los jajal, en los jacales y el glauco en la colgante melena del saus son carne en las canteras las lajas obsidiana, es mármol y alabastro la aguja del crestón y son gigantes bloques de terza porcelana los riscos de la sierra que descuajó el turbión la tarde va cayendo y aún llueve ya reclina el sol en la montaña su coruscante cien con ópalos y perlas esmalta la colina y riza los picachos con ópalos también el iris Sobre el cielo que el sol poniente dora Estalla en luminosa polícroma explosión De rosa y amarillo Las cúspides colora y canta en el espacio la universal canción Tendido tras la sierra Cruzado por las gotas de la sonante lluvia Que cae sin cesar Es una lira etérea de cristalinas notas Que se oye con los vientos unísona vibrar Aún llueve, el sol oculta su agonizante disco, dejando un horizonte perlino y flor de lis. Se van des desvaneciendo la cúpula y el risco, el sauce sobre un vago y enorme fondo gris. A los arroyos mansos, el agua pura y fresca desciende borbollante del limpio man manantial. Se quiebra con las gotas que, en danza hechizaresca, palpitan, bullen, saltan sobre el azul cristal, y en torno del pantano que a poco se enegrece, bajo la red hojosa que al saucedal tejió, el fuego foto corre, fulgural, palidece, travieso duendecillo que el fósforo engendró, oh lluvia tan alegre y buena, tras tu fulgente vuelo, hebre de luz y vida, ve el alma aparecer el aire alborosado y esplendoroso el cielo y el campo rebosante de amor y de placer, y puede, tras sus gasas flotantes y ligeras, mirar allá a lo lejos el labrador feliz, cubierta las campiñas de blondas sementeras repletos los graneros de trigo y de maíz. ¡Oh lluvia, no decrezcas! fecunda las simientes que bajo el hondo surco ya germinando están, que son tus diminutos aljofares lucientes para los campos, gloria para los pobres, pan. Noche rústica de gualpurguis Invitación al poeta Coge la lira de oro y abandona el tabardo. Descálzate la espuela, deja las armas, que para esta vela nos has menester no has menester, ni daga, ni tizona. Si tu voz melancólica no entona ya sus himnos de amor, conmigo vuela a esta región que asombra y que consuela, pero antes siña la triunfal corona. Tú, que de pan comprendes el lenguaje, ven en una en un drama admirable a ser testigo. Ya el campo eleva su canción salvaje, Venus se desprende el luminoso broche, sube al agro peñón y oirás conmigo lo que dicen las cosas en la noche. Intempesta Nox Medianoche se inundan las montañas en la luz de la luna transparente que vaga por los valles tristemente y cobija a lo lejos las cabañas. Lanzas de plata en el maizal, las cañas semejan al temblar, nieva nieve el torrente y se cuaja el pavor trágicamente del barranco en las lóbregas entrañas. Noche profunda. Noche de la selva, de, quire, de quimeras poblada y de rumores, sumérgenos en ti, que nos envuelva el rey de tus fantásticos imperios en la clámide azul de sus vapores y en el sagrado horror de tus misterios. Tiempo 45. ¿Tiempo Ajá, casi. Ángelus ah. Domini. Vamos a ver. Creo que mandaremos otra canción. Tiempo Y probablemente este podría ser el último. ¿Qué dices? Estar cielo. ¿Todo bien? Si ¿Sí, sí, sí alcanzan los datos, ¿ya te serviste un café? Bueno, vamos a mandar entonces rápidamente a otra canción. este Porque sí va a ser otra de, de este Entonces vamos a escuchar esto que se llama eh, Run Through the Jungle. Y regresamos rápidamente para eh, esta última parte de A Sangre Viva. Aquí en RadioCartón.com Los Fuegos Fatuos Bajo los melancólicos sauces que sombrean el fétido pantano y la desolación del muerto llano sembrado de cadáveres y cruces se nos mira brillar pálidas luces, terror del habitante rusticano misteriosos engendros del arcano envueltos en fosfóricos capuces mas el beso de amor del aire puro sobre la infecta corrupción y leso fulguró nuestro ser cual aún conjuro que no existe lo, est lo estéril ni lo inerte si pan lo toca y al brotar un beso siempre estalla la luz aún ante la muerte. Las aves nocturnas al infundar con el vuelo, y los chirridos más horror en la noche, más negrura en los antros del monte, y más pavura en las ruinas de sótados hendidos, a seguir a los pájaros perdidos de la arboleda entre la sombra oscura, y con la garra ensangrentada y dura, a darles muerte y a asolar sus nidos, A alzar tan horribosos acentos desde la cruz del viejo campanario que el valor más indómito se quiebre arremedar terríficos lamentos de dientes estridos crujir de osario y espasmódicos gritos de la fiebre las brujas Todas las noches me convierto en cabra para servir a mi señor el chivo. Pues, vieja ya, el hombre no recibo ni una muestra de amor, ni una palabra. Mientras mi esposo está labra que labra, el terrón, otros artes yo cultivo. ¿Ves? Traigo un niño ensangrentado y vivo para la cena, Trágica y macabra. Sin ojos. Pues así se ve en lo oscuro. Como ven los murciélagos. Yo vuelo hasta escalar el camposanto. Del muro. Trae un cadáver frío. Como el hielo. Yo a los hombres daré el vino impuro. Que arranque la esperanza. Y el consuelo. Oye pues esto está más. Más Halloween que más que lo idea de muertos que otro montón de autores que tratan de ser de horror ¿no? pero bueno esto va a ser el último el perro no temas mi señor estoy alerta mientras tú de la ladera te desligas y con el sueño tu dolor mitigas dejando el alma a la esperanza abierta vendrá la aurora y te diré despierta huyeron ya las sombras enemigas. Soy compañero fiel en tus fatigas y celoso guardán, guardián junto a tu puerta. Te avisaré del rondador nocturno, del amigo traidor, del lobo fiero que siempre anhela encontrarte inerme. Y, si llega con paso taciturno la muerte, con mi aullido lastímero, también te avisaré. Descansa, Y duerme digo botónón hay un montón de cosas que leer este como cosas que leer ahí en el mundo un montón y que precisamente este tratamos ¿no? de encargarnos aquí en el programa en siempre hacer llegar un poco de, de ese mundo de cosas que hay que leer hasta sus manos este ya saben la forma de participar es muy muy sencilla en cada programa hacemos una pregunta para ganarse el libro de regalo de la semana. En este caso el día de hoy tenemos esto que este sé que compré en una fila hace uf, un montónal de años, este que estaban como en oferta, que comprabas un paquete así como por 120 pesos y venían como 9, 8 libros algo así. Este, obviamente editoriales locales hacen solamente eso y en este caso es este de aquí de Editorial La Sonámbula. Em eh, Esto que se llama Nubes que pasan De Ernesto Flores Son algunos textos este Pues como cuentos Cortos, la verdad este Está, está interesante Y bueno, la pregunta para ganarse El libro de regalo de esta semana Es muy muy sencilla eh, Es que Iba a preguntar sobre títulos de poemas De Otón, eh, pero ya dijimos Algunos, entonces Entonces eh, Yo creo que eh, hablando acerca de, de que esto es como, quién sabe por qué me es patrio, no sé. Creo que no hay muchas cosas realmente patrióticas y, na y nacionales que festejar, la neta. Así nomás hay que leer un poquito de historia para decir así como, oh, estamos como muy muy mal en esa parte. Pero bueno, este, um, ah, bueno hay tacos, todavía hay tacos, esto es exactamente. Este, hablando de tacos ya me digo ah, madre, hay que irnos hay que irnos. vamos a regalar este libro y díganos cuáles son así la cosa más súper sencilla del mundo ¿Estás, estás atento Agustín para que no se te acaben los datos y luego, luego contestas así ¿no? de de todos los tiempos de, de todas las corrientes ¿no? de todos los estilos de todos los géneros díganos cuáles son sus seis autores mexicanos favoritos ¿no? de literatura y ya Así, con esa grandísima facilidad este nos comentan eso, cuáles son sus seis autores mexicanos favoritos, de todos los tiempos de todos los géneros, de todos los estilos, ¿no? de todas las corrientes no sé, y ya pónganlo ahí como comentario, aquí en el video pueden mandarnos un mensaje directamente en la página en Facebook ponen a sangre viva, ahí en el buscador, ahorita que están sentados en el baño en el carro, en la sala, en, en donde sea, en el comedor, si se están tomando un café o no eh, si nos escuchan a lo largo de esta semana, pues pesar de que no sea lunes, eh, ya saben contéstenos cuáles son sus seis autores mexicanos favoritos, pueden mandarnos también las respuestas, sus quejas comentarios, sus sugerencias, despedidas o felicitaciones de cumpleaños también, este pueden mandarlo también a la página de Instagram de Sangre Viva poner en el buscador arroba Sangre Viva y ahí aparece este, aún no hemos subido videos, este eh, nosotros aquí en el programa haciendo twerk eh, todavía falta, todavía falta este, que que pues no sé, este que haya más fans o algo así. Eh, pero bueno, ya saben ahí también pueden contactarnos y este pues nada, eh, ya saben, pueden ganar este libro y como último, este Pues les repito, estamos en la transmisión el día de hoy, en los número 140, dentro de 10 semanas, dentro de 10 programas, en el programa 150 será el programa especial de 150 programas, en el cual eh, vamos a tratar de, de, de lograr los 150 libros de regalo y este y la sopa de tortilla. La sopa de tortilla creo que de hecho es más factible que los 150 libros, pero vamos a tratar de, de, de conseguir las dos, así que ¡Fuck! Incompetible, este, para ese día, entonces, eh, F, acá, ¿eh? entonces los dejaremos con la última canción, hablando de Roger Waters, que hoy es su cumpleaños, cumple nada más 78 el señor, y todavía anda ahí este cascando las rabias, ¿no? pero bueno eh, gracias a todos ustedes que nos escuchan los dejaremos con algo de eh, Pink Floyd del disco llamado The World, espero que les guste tanto como nosotros y si no súbanle para que le guste también mucho a sus vecinos esto se llama Hey You nos vemos y nos escuchamos la próxima semana aquí en Sangre Viva en Radio Cartón.com, gracias y hasta la próxima Getting lonely, getting old Can you feel me? Hey you Standing in the aisles With itchy feet and fainting smiles Can you feel me? Hey you Don't help them to bury the lies Don't give in without a fight Hey, out there on your own Sitting naked by the phone